prisa, que llegamos tarde srde Arre borriquito, mm. vamo a, mm. mm. uh. uh. uh. uh. uh. a Belén Que mañana si fiesta, ya lo to' dan bien Arre borriquiton, arre borriquiton, arre borriquiton Anda a Belén Que ma'nana je fiesta, ya lo también